は時を超えり。あのセイントクロスシリーズの魂を引き継いで生まれし投資たちの神話。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 del mundo del merchandising, más concretamente del mundo de las figuras y para eso pues bueno hemos dejado en última instancia a nuestro compañero Cancer Sign porque sobre todo nos va a hablar del décimo aniversario de eh, la línea Tamasi el cual pues hizo un evento hace bien poquito donde se mostraron diferentes figuras como las cinco armaduras divinas Ateneo con la armadura divina una armadura de oro de, de Sagitario Y eh, los protagonistas, los Mike Clot protagonistas de Sensei Omega. Pero si quieres, Juan, si te parece bien. Eh, empezamos por los piratas, las figuras estas piratas que han que han surgido. Y luego nos metemos de lleno con lo otro, o qué? Como tú quieras. Yo creo que simplemente lo de las figuras piratas, simplemente es comentar. Que digamos que en esta nube de. de, de objetos pirata, imitaciones y copias. Pues ahora se suma Galactic Nebula Models con el Ayer de Sagitario de X, en versión falsa, versión, versión china. De hecho, vemos en las fotos un prototipo en gris de la figura completa, eso sí, pero sin pintar ni dar color. Pero es una réplica de la figura de Bandai, lo que seguramente sea todo en plástico, como las de LS Model, de Géminis y de Leo. Y nada más, o sea, en eso no, no hay mucho más que comentar. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? ¿Se ¿Nos metemos ya de lleno en el fregado? ¿Qué, ¿Haces un pequeño resumen de lo que se pudo ver o cómo lo sí, no, yo, Lo primero que hay que hablar es, es de, del evento en sí, o sea, el evento, estamos hablando, empezó a las 13, o sea, a las 1 y media de Japón, que aquí vino siendo sobre las 6 de la mañana o las 5 de la mañana, una no, cosa no sé así. Si... 6 y media, 6 y media. 6 y media. Eh, Y el evento realmente tampoco fue esa gran cosa, ¿no? O sea, se hizo yo creo más, más ruido que, que realmente lo que al final fue. Eh, aproximadamente sobre la media hora duró y menos mal porque para lo que presentaron realmente no, no daba para más. O sea, arranca el evento eh, con una presentación en vídeo, y se fue alternando vídeos con, con, con presentación allí en, en vivo. Y con una pequeña presentación de las figuras muy fugaz En la que vemos una pequeña evolución desde el vintage hasta, hasta los X Y luego apareció, eh, a ver si lo sé decir, porque no, no, lo mío Kazunori bueno que es presidente de Bandai Y dio pues algunos datos, pero te digo, todo esto fue súper breve, o sea, lo mínimo de lo mínimo eh, Algunos datos sobre, sobre esta línea en el sentido, por ejemplo, que se dice que se vendieron 7 millones de figuras Eh, en todo el mundo. De, de esas 7 millones de, de figuras Micklot, 3,3 eh, millones fue en Japón y 3,7 en 16 países de, del resto del mundo. ¿no? Y, y poco más, eh, tampoco hablaron mucho. Enseguida ya se metieron con la presentación de las nuevas figuras, a saco. O sea, metieron vídeo otra vez nuevamente y pudimos ver una presentación en vídeo de la, de la figura de Atenea que es impresionante y de los eh, cinco prototipos de, de edición décimo aniversario de los bronces divinos. Eh, ¿Qué pasó sobre esto? Que yo creo que salieron muchos rumores, lo comentamos la semana pasada, no podíamos confirmarlo, pero ya lo comentamos la semana pasada, esta semana ya lo confirmamos, de que esos prototipos son idénticos a las ediciones normales que todos los que ya las han, han adquirido tienen en sus casas, solo que varía en dos detalles. Una es el color, y dos que añaden rostros nuevos. Los rostros nuevos es uno neutro y uno de acción. Realmente, a título personal, voy a poner una pequeña comilla aquí, eh, yo me quedo con el de acción, porque el normal, creo que el original es más bonito. Pero bueno, ahí cada uno evidentemente va a tener su, sus gustos, pero más o menos lo voy adelantando para que tampoco os hagáis muchas ilusiones. Sobre el tema del color, mmm, vamos a encontrar un colorido muy vistoso, muy llamativo, pero, pero lamentablemente no tienen nada que ver con la realidad, o sea, simplemente los han pintado en colorines, porque es la edición décimo aniversario, pero no porque sean realmente más fieles al anime, todo lo contrario, con este nuevo colorido, se separan o se distancian más de la de la fidelidad que deberían haber tenido. Del resto, las armaduras son idénticas, o sea, no os esperéis mejoras en los, en los soportes de los curdos, ni, me, ni mejoras en las alas, ni nada, o sea, son las, los mismos moldes, solo cambian las caras, el resto de los moldes son todos iguales. Y aparte de y aparte de las caras ningún extra más no ningún extra o sea no esperéis nada personalmente os digo lo que más me gusta de estas ediciones son las cajas que hablaremos después sobre ellas sí. eh, pero del resto os digo son las figuras idénticas ¿qué es lo que vamos a ver en contraste primero un Pegaso azul metalizado eh, recordemos que en el anime de azul no tenía absolutamente nada pues bueno en la edición décimo aniversario es azul con detalles dorados Eh, el cisne, yoga del cisne le sigue con un tono un poquito más intenso, pero también en azul que tampoco es, es comprensible porque tampoco es el tono tan vivo de, de, de yoga los otros tres se mantienen en los mismos colores pero más intensos dragón con un color mucho más intenso y luego juegan con distintos tonos de verde para darle sombra en la armadura y los detalles resaltados en dorado vamos que, hace, que a que a la, a la, a la armadura claro. de Pegaso que a la armadura de Pegaso y a la de cisne las pintó un daltónico, no prácticamente no, yo te puedo decir sinceramente que no entiendo por los colores o sea no los entiendo son preciosos que no te lo niego o sea tú miras la figura y la figura con el color azul está para ¿Feliz? chuparse yo, los dedos pero que no o sea no lo entiendo el azul de Pegaso es más un azul eléctrico mientras que el azul de cisne es un azul como con algo de gris pero ya está Como les tira casi el tira, lo que pasa es que depende de la foto, pero tira el de el del cisne un poquito, un poquito, pero poca cosa al morado, o sea, es bastante más intenso, posiblemente sea más rojizo que el, que el azul de, de sella, el azul de sella es un celeste metalizado mm -hmm. y el de yoga es un poquito más oscuro, o sea, tirando un azul, uh, no sabría decirlo, pero un azul más, mm, más oscuro. Uh, pero que lo digo, que no que no, no se corresponden con nada, son simplemente colores inventados. Me voy a saltar al, al, que iba, al siguiente que sería Andrómeda, en el caso de Andrómeda nos vamos a los a la gama de los rosas, con detalles dorados, eh, la figura, como digo, no aporta nada nuevo, eh, lo único que cambia es eso, que juegan con dos tonos de, de rosa, uno más intenso, otro más suave, y los detalles dorados, punto. Por último, Fénix lo mismo con tonos amarillos, mmm, amarillo-naranja, van bueno, jugando en distintas partes de las piezas y va desde el dorado hasta el color más oscuro, que es mmm, naranja metalizado prácticamente. Como comenté antes, los cinco rostros de acción son realmente el punto fuerte de, esta, de estas ediciones, lo que pasa que, claro, que uno se plantea si realmente merece la pena apagar los... 7500, 7000 y pico euros, eh, perdón, yenes que te va a salir cada, cada figura, por un rostro, pero bueno, eso cada uno, eh, quizás el aspecto que comentaba antes más interesante, para mí son las cajas que pudimos ver en la exposición del, del evento, que después hablaré sobre ella, en la exposición del evento detrás de cada figura y de su peana, y que, y que hoy se fueron difundiendo fotos de ella, hoy lunes, fotos de, de esas cajas, eh, por internet ya en, en conjunto, ¿no? en las que podemos ver eh, que en la portada de la caja el, el protagonista no es el, la figura, sino la peana, el object. Y luego sale la figura en los laterales de la caja. Es decir, podemos ver en las fotos nuevas, en el canto de la caja, podemos ver la figura en acción y en la parte superior un detalle a medio cuerpo, en la solapa superior, en la tapa por donde abriríamos la caja. Son todas en fondo negro y cada una Luego juega con el color del, del personaje, es decir, Seya y yo en, en tirando al azul, Seya es más azul que el de Yoga, y yo va casi al morado. Eh, Iki con el naranja, eh, Sirio con el verde y Shun con el color rosado. Luego eh, vamos a hablar Mira de aquí. aire. Ay, pues, sí, a coger un poquito de aire, okay. tío. Que son un montón de un montón de cosas y a veces se me, de piel, se me de cruzan piel. demasiadas ideas. Vamos a saltar ahora a la exposición de figuras, para luego ya irnos al, a la parte de, de Omega y, al, y a esa armadura que pudimos ver de, de oro. Eh, en la exposición eh, pudimos ver un pequeño resumen de todas las toda la, figuras editadas por, por Bandai, pero lejos quizás de lo deseable, que sería... Mm, pues a ver eh, una, un, digamos un muestrario completo de todo lo que se ha lanzado vimos un, poqueño, un pequeño popurrí, no sé si de manera intencionada o no, pero era un, un popurrí de figuras muy resumido vemos en un lateral mezclada línea X con línea clásica, no sé si son tres caballeros de oro clásico, estoy citando ahora mismo de cabeza eh, no sé si es Libra, Acuario y otro más, no, no estoy seguro y el resto son X, y luego de los bronces, vemos los tres bronces que se han editado eh, Andrómeda Pegaso y Fenix, y luego detrás dragón V2 Midcloth, o sea el cabezón y al otro lado, yoga del cisne V3 o sea digamos un popurrí de figuras, luego caballeros de plata vemos a Zaina, eh, vemos a Marin, vemos Mamisti, Misty o sea, vemos figuras digamos que relativamente más nuevas Vemos un pequeño grupo a un lado y luego, eh, como comentaba el tema de los X, y al lado contrario estaba todo lo que sería Poseidón. Eso sí, sí, línea Mid Cloth, salvando el, el Poseidón Roe, que está. Perdón, Roe, no, el Cron, que estaría en, en su trono sentado al fondo de la exposición. Muy pobre, pienso que que sería porque yo creo que la línea es mucho más extensa y faltaron muchas más figuras que fueron importantes a lo largo de, de esa trayectoria y que no pudimos ver. Volviendo lo, al tema de los divinos, me faltaría comentar dos detalles importantes. Primero, la fecha y luego el precio que lo dije antes, que serían rondando entre 7.000, yo he visto varias, varias, varias fuentes, pero vamos a decir son 7.500 o 7.800. En ese, en ese margen podría estar dando el precio de la figura. Eh, Pegaso saldría en septiembre, eh, Dragón saldría en octubre, Cisne saldría en noviembre de este año, todo está hablando, y luego Andrómeda y Fénix saldrían para enero y febrero de 2014 respectivamente. Si os fijáis, hay un mes que no sale ninguno de los divinos, que sería el mes de diciembre, en el que saldría eh, Atenea. Y también saldrá un complemento que se enseñó en la, en la muestra, que es un, unas peanas o un stand en forma como de escalones de santuario donde poner la, las seis figuras, es decir, los, los cinco bronces eh, décimo aniversario, más la Atenea al centro. Ese complemento sale unos 5.250 yenes y saldría también con la Atenea supuestamente en diciembre. Posiblemente sea, digamos, la pieza completa, aunque se puede después fragmentar en, distintos, en distintas piezas, pero supuestamente la, la pieza completa, o sea, toda la, todas las partes. Ahora nos vamos a saltar al tema de, de Omega, los mitos de Omega. No, no, no, no no ¿y Atenea? Atenea la quiero dejar para final, tío. Es que ah, bueno, encanta, yo qué sé, estás hablando de Atenea, estás no sé qué, y de repente dices, me salto Omega. Pero es que quiero, quiero primero hablar de... de Digamos que lo secundario para luego centrarme en Atenea, que yo creo que es lo más, lo más importante, por no decir lo único, ¿no? Ahí esto, tenemos la encuesta de los amigos en Sillafren, que, que había una opción que me encantaba, que decía que podían perfectamente haber puesto la Atenea y haberse ahorrado el resto. Pues yo esto es más o menos lo mismo, me lo saco primero y ya me paro yo con Atenea al final. El tema de los de Omega. Aquí hay una pausa porque... O sea, vimos el prototipo el otro día. O sea, la semana pasada estábamos hablando del prototipo de, de coba de Pegaso. Eh, todos estamos diciendo que si era un poquito tosco, que si tal, bueno. pues la figura no defraudó y todo lo que tenía en el prototipo lo pudimos ver luego en la figura. Pero, no contentos con eso, nos encontramos algunas sorpresas, como que las alas son transparentes de color azul y con purpurina. ¡Ay, qué re lindo! Eh... Pero es que no se no contentos con eso, es que la, la, la peana, el object, eh, también es transparente, de color azul y con <risa> lo que Es lo como crepúsculo con cincilla. O sea, eh, es que no se parece al original ni, ni de broma, o sea, no. por azul La verdad es que no. ¿Qué pasó? No lo sé. O sea, no lo sé. Yo hablaba con Iván hace unos días y él, y él los comparaba con... con con las V2 -mic clot yo, yo creo que es una buena comparación, no o sea, el hecho de para mí esto es un retroceso no es un, es un primer paso, como si vamos sacando algo, algo tosco y ya iremos después un poco cuadrando nos encontramos dos figuras que realmente creo que aportan algo que son la de Ben y la de Soma de León ¿por qué? porque vemos un cuerpo o sea una armadura, perdón, muy ceñida buscando un poco el, la forma del, del anime con su defecto porque quizás el mayor defecto de toda la línea completa es que las, las gemas están poco integradas con la pieza, son muy sobresalientes muy prominentes pero salvando ese detalle, yo creo que las armaduras están bastante, bastante ceñidas eh, en Soma comete un, un, una licencia que son la, las piernas, las grebas encontramos una especie como de cola que en el diseño de la armadura no vemos en ningún momento pero aquí aparece, yo creo que es el detalle que ensombrece la figura, porque del resto está bastante bien, a mi opinión. Eh, den le pasa tres cuartos de lo mismo, vemos una armadura bastante bien, que se acerca bastante, aunque tiene unas licencias bastante grandes, eh, hay elementos como, como la, las grebas, que, pues digo, las gemas, es que estropean completamente la pieza, pero bueno, digamos que dentro del conjunto pues, hay, una, hay un cierto, una cierta armonía, y luego un rostro que yo sí creo que es del, de los cuatro prototipos el mejor eh, pero después le ponen una especie de cosmos encima no sé la verdad que lo, lo que es transparente en azul que, que más que decorar estropea toda la, toda la figura es, sí, que es eso, como el esto, es el, como una el object... cósmica, tío no es que eso se supone que lo lleva también encima eh, eh, su signo del Dorion. sí pero no, no, yo pienso que no era el sitio de ponerlo o sea no lo pones la, el object detrás como hicieron con con Koga, o... O lo, lo enseñas más adelante, pero no sé, no, no creo que fuera el momento porque creo que estropearon esa, esa figura con, con esa pero bueno. De hecho creo que son de, los dos mejores. Esa cosa extra que tenía Orion eh, Eden aparece en el opening en una milésima de segundo. Tal cual como es la figura. Sí, pero no, no, no es el momento de mostrarla, creo yo. Yo creo que es un prototipo y deberían mostrar un prototipo para mirar la armadura y luego habrá tiempo de mirar ese tipo de extras, ¿no? Ahí coincidió con Juan, ahí lo, lo los tropearon. Lo tropearon, porque la armadura se ve un colorido bastante bonito, bastante ceñida, de cintura para arriba, al revés que Koga, porque Koga vemos una armadura que sobresale mucho, que le quedan las piezas muy separadas, que no, no termina ¿Sí? de encajar. Edén vemos lo contrario, una armadura mucho más ceñida, tipo la de, de Soma, pero claro, le meten eso encima y no, no la puedes apreciar bien. Pero bueno, no es el momento de enseñarla, pero bueno, yo creo que la figura en general es sin eso. Eh, eh, digamos que está bastante bien eh, las dos peores Koga y por último riesgo de, de Dragón que esa yo personalmente creo que se cometieron las mayores incidencias, pero la de Koga brevemente comento, lo peor para mí son eh, lo de las gemas evidentemente muy, muy prominentes y luego el peto que creo que no lo terminaron de, de encajar por ningún lado o sea, es, es muy grueso, demasiado O sea, yo sé que el personaje tiene un peto grueso, pero es que aquí se pasaron. no. No lo terminaron de encajar. Y en el caso de, de Rijo de Dragón, es más complicado, porque partimos de un rostro que no se parece. O sea, el rostro de, de Rijo... Para si mío. los otros tres vemos un parecido, en algunos casos más que razonable, en este caso es que no sé, no sé qué les pasó. O sea, no, no es Rijo para nada. Y luego, eh, un detalle... Feísimo, que son los brazos, o sea, los protectores de los brazos enormes. O sea, a mí me parece Megaman Man, o sea, unos superbrazos ahí más ingerseta con esos super puños. No lo entiendo, o sea, la armadura es el doble del brazo. La pieza de la armadura del brazo es el Sobre todo la protección derecha. Sí, sí, la del puño, si tú miras el personaje en el anime, tiene un puño bastante ceñido, tiene el volumen en la parte superior del rostro del, del dragón, pero el, el, la parte interior del brazo es ceñida vale, el mid no, el mid es ancho en, todos los, en todas las dimensiones o sea, por dentro, por fuera, por arriba y por abajo bastísimo, y luego el brazo del escudo le pasa lo mismo, pero además le añaden un complemento que es incomprensible en la en la serie podemos ver como en el escudo, en la parte del puño hay una especie como de cola pequeñita, muy corta, casi una punta en el mid le mandan la cola del dragón entera O sea... ¿Te es que parece que tiene un látigo en látigo, el parece ¿Un látigo? O una vis...? Eso suena eso, eso, eso muy chungo. Le han estampado la cola del dragón entera. Y... La cola del dragón entera, tía, tía. Y como dice Pilar, incorro, incorro de ella. <risa> y punto. <risa> y punto. Vamos, que personalmente creo que son muy mejorables, pero sobre todo estos dos personajes, los otros dos, bueno, creo que quedaron bien. La piana del, del burro con alas sí que digo que eso es infumable porque no hay por dónde cogerlo. O sea, no tiene parecido ninguno. Pero faltan dos personajes, ¿no? Sí, ¿Tiene? claro, faltan personajes. Falta aruto el Lobo, que no lo mostraron, y Yuna de Águila, yuna? que tampoco. Claro. Pero yo creo que fue la única sorpresa real de todo el evento. Porque nosotros nos esperábamos, sabíamos que iba a salir algo de Omega, pero nos muestran el prototipo de en 3D, lo que vimos dos tres días antes del evento, Y ya pues decíamos nosotros, pues saldrá a Koga, ese era el primero y ya lo damos por hecho. De repente te muestran tres primero. prototipos, o sea, cuatro contando a Koga. O sea, mm. Yo creo que fue la única sorpresa del, del, del evento en sí. ¿Y la, armadura, ¿Y la armadura de oro? Sí, bueno, la armadura, pero me refiero a Omega. La armadura bueno, que sí, tampoco sí, sí. en que ni te va ni te viene, porque esas son como las armaduras escala 1-1. Tú no las verás, ni tú ni nadie, porque no se van a poner a la venta. Pero Yuna no fue la primera que obtuvo la nueva armadura, al igual que que Kogan fue. Y la, ¿eh? sí, pero Se y ve la ponen por popularidad, no sé. Y no la ponen aquí, sí. que, que, con la curiosidad que tenía yo de ver a esa chica. Puede ser pero por puede eso. Ser... Se están guardando para crear IP. Yo, yo creo por... porque yo creo que es que no les ha dado tiempo a sacar los prototipos que le quedaban. ¿eh? Yo pienso, eh, aparte que puede ser por tiempo, también porque el prototipo, o sea, no podemos comprar los prototipos de los otros cinco personajes. O sea que a mí me extrañaría que no estuviera Haruto, porque Haruto es un cuerpo V3 de o sea de tercera generación, G tres perdón, eh, de hombre. Y es el mismo que llevan todas estas. Pero en el caso de Yuna, vamos a partir de que ya va a ser un cuerpo distinto. Posiblemente sea el mismo que lleva Saina. Porque aquí estamos viendo que ya nos están, digamos, rayando a la hora de, de sacar un cuerpo pues claro. específico para, para estos personajes sino que le van a poner los últimos cuerpos que se han generado en la línea MidCloud clásica para sí. ellos. Entonces, yo creo que ahí sí habría una diferencia clara y es muy posible que ese prototipo se, de se de derrogar un poquito por el hecho de que no sigue los patrones de esto. Era lo más lógico, pero claro, lo que sorprendió fue ver cuatro figuras ya completas que yo creo que esto va a quedarse así. Pocos cambios creo que tengan. Ojalá le hagan cambios, porque creo que se las merecen. Esas figuras se merecen esos cambios, pero... Que si va a pasar como lo con los X Pocos cambios veremos, salvo algún rostro o algún detalle Bueno, ¿avanzamos un poquito? Avanzamos un poquito y nos vamos a la, a la armadura esta de oro eh, Vale una pasta Paso a decir cifras porque vale una pasta eh, Simplemente la, la mostraron, la enseñaron Es la armadura de o Salapeana, el object de, de Sagitario eh, Versión X, pero en oro Evidentemente es alucinante La pieza es para desconsolar, pero bueno. no la vamos a tener ninguno, ni réplicas, ni nada vamos a tener de, de, esa, de esa peana Sino simplemente será una curiosidad que, que se moverá en principio seguro por Hong Kong y, eh, y, y Japón Pero no sabemos si va a ir a algún sitio más, ojalá que sí Lo que pasa es que con lo que vale la pieza, moverla, me imagino que sea complicado. Hablamos de cerca, hablando en euros, aquí en España, de casi medio millón de euros. ¿eh? Unos 450.000 euros, más o menos, costaba la figura. Pero bueno, ya debemos pasar, ya, si quieres, a la, a la pieza importante, ¿no? a la figura estrella, que era la, la de Atenea con armadura divina. Exactamente. La dejé para el final porque para mí es el caramelito de, de, del, del evento. Eh, como figura es alucinante o sea, Yo como coleccionista de figuras Y te digo que Creo que es una figura digna de tener O sea, yo eh, respeto a todas las personas Que me va a decir que, que prefieren coleccionar 50 figuras antes que esta, lo no. respeto Pero yo te digo como coleccionista Y a las alturas que tengo o sea, Yo cuento la figura y no es por echármela Con tres dígitos, esta figura tiene que estar Entonces Primer punto positivo la figura se basa en el cuerpo femenino de Shiner, el cuerpo de acción, por lo tanto es una figura más, más alta, más esbelta, más definida eh, el rostro se lo han hecho nuevo, pero el rostro yo creo que es un detalle que hay que pararse porque mmm, creo que han sabido conjugar muy bien el rostro de la Atenea Premium, que sería prim la primera versión de, de, de rostro de Sauri Miklo que salió con esta versión nueva que quisieron hacer, es decir el rostro se ha mejorado, se ha hecho más bonito se ha hecho más cercano incluso al personaje pero guarda una relación muy, muy intensa con su, su versión anterior. De tal manera que si, puedes, si pones las dos figuras juntas, al menos por el rostro, por la altura sí se, se notará la diferencia, pero por el rostro no creo que vayas a notar esa gran diferencia. Podrás ponerlas las dos juntas que quedarán bien. Eh, nos van a presentar tres rostros con estas figuras. Uno neutro con los ojos cerrados, el neutro, y un rostro de acción con los ojos abiertos. Los tres son soberbios. ¿Por qué? Porque... Eh, ya empezamos a ver esta evolución que ha habido últimamente en las figuras mid-cloth clásicas que están incorporando pequeños aspectos de los X, pero la parte buena es que están incorporando aquellos aspectos positivos de los X y lo están inyectando dentro de la línea clásica mid-cloth entonces nos vemos, eh, por ejemplo los ojos eh, más equilibrados que por ejemplo un X, pero son un poquito más grandes, un poquito más vistosos y más llamativos que a lo mejor un mid-cloth clásico anterior a, a la época X Eh, la boca, por ejemplo, ahí sí que te digo si han sido clásicos, han mantenido la estética de, la, de, la, de las bocas clásicas y tanto las bocas neutras, cerradas, como la boca de acción, son bocas correctas, desde el punto de vista visual y estético, o sea, no nos encontramos una boca muy, muy redonda, sino una boca más formada, más, más definida, así que el rostro, personalmente, los tres, me encantan, no no quitaría ninguno de, de esta figura. Luego, extras no va a traer ninguno. Esto es un detalle importante. Solo trae el escudo, el báculo, la armadura, eh, el soporte del objeto y la figura. Punto. Aunque no la vemos, muy posiblemente sea, como comenté anteriormente, como la de Teti. Es decir, un cuerpo neutro, un solo color. Me imagino que sea blanco. Eh, y encima se le monta la armadura y punto. O sea, no va, no va a ser... Como muchos comentaban que si traía el traje, no. Eso, para eso estuvo la, la edición anterior, la edición premium, que venía con su trajito de tela y con el anfora de AD. Y la de Poseidón. Esta no va a traer ni ese tipo de extras, sino va a venir lo que en principio sería la armadura, el objeto, el escudo y el báculo. Punto. Eh, el tema del colorido creo que es soberbio. A mí me encanta, me encantó el colorido. Es muy intenso. Pero quizás a lo mejor no tanto como, como la, las armaduras divinas décimo aniversario, sino que se queda como en equilibrio entre unas y otras. De tal manera que las podrás exponer perfectamente con los divinos anteriores, con los primeros que salieron, como con la edición décimo aniversario. Te van a ir, la armadura te va a quedar preciosa entre, entre todos ellos. El object es sencillísimo porque es realmente es la, la figura, lo único que cambia es la parte de la falda que con la figura vemos falda, me imagino que sea mm, algún tipo de, de plástico tipo goma, como más cercano a, a la textura, por ejemplo, de, de los calentadores de, de China, eh, imitando el traje roto, y en el caso del object, es completamente la falda de armadura. Eh, Salvando ese de detalle, evidentemente el rostro y las manos, mm, a veces hasta... En las miniaturas cuesta distinguir cuál es la figura y cuál es el objeto, pero vamos, soberbio, sea, solo solo tengo te puedo decir eso. Estaba pasándome por el Sensei Afren, vuelvo a, a, a nombrar a los amigos, y viendo las encuestas que tenían ellos puestos, eh, la nota de los compañeros mmm, ha sido claramente positiva, o sea las notas más dadas son de notable a sobresaliente 9, es la nota creo, que que más, más los compañeros coincidieron de, de esta figura, si es le dieron un 9 como figura el 10 también está muy votado y el 8, a partir de ahí lo, los votos van desapareciendo, pero vamos eh, a, aprobó y con creces creo todo lo, todas las opiniones de los, de los compañeros coleccionistas me imagino que tenga sus defectos porque los va a tener evidentemente como todo eh, figura de Dios son súper eh, recargadas y el movimiento y la posibilidad de este tipo de figuras es casi nula de hecho todas las fotos que más o menos hemos visto eh, Atenea suele tener la misma posición, es una mano agarrando el escudo y el otro el báculo y lo único que casi cambian son las alas, a veces las abren más a veces las abren menos, que ahí quedaba la duda mm, en las primeras fotos que pudimos ver de esta figura si las alas eran fijas o no, pero van a ser móviles se pueden abrir, abatir y dos posiciones, una en la parte digamos superior del ala y otra media ala. Se pueden mover ligeramente, también hay que poder extenderlas completamente o plegarlas casi eh, en vertical. No del todo, pero sí casi. Y su precio quedaría, o sea, sabemos que sale en diciembre, y el precio es en, en torno a los 10.500 yenes. Es una figura cara, pero recordemos que es la figura de Atenea. Y todos los dioses sí. han salido caros siempre. Es lo que hay Es lo que hay Si la quieres Pues la tienes que pagar No te queda otra Wow 10.500 Cámbate <risa> No tanto eh, AD salió a unos 7.825 yenes En cambio estas son Sí, pero 10, eh, En la época En que las figuras Eran más baratas O sea Si sale salió más económica AD Pero es que en aquella época Las figuras salen más baratas Todas en proporción O sea a veces salió más caro yenes. Que las demás en su época o sea, no, Digamos yenes. que Hay una proporción pero estoy hablando desde ¿No? el mercado japonés, no. que es que realmente Atenea ha salido más cara que Hades. Sí, pero a ver, lo que me refiero yo, no, no me habéis entendido. Ella lo vale. Eh, lo que me refiero yo es que Hades <risa> salió más caro que los coetáneos o contemporáneos. Es decir, otras figuras mid-cloth de la época salían un poquito menos. O sea, ha habido una evolución desde el 2011 hasta ahora de, eh, a la alza. O sea, las figuras se han disparado en precios. O sea, las figuras subían de precios, pero en los últimos años ha habido una alza todavía mayor. Entonces, ahí es donde yo me refiero. O sea, sí, ¿salió más cara que Hades? Sí, evidentemente. Pero es que antes las figuras salían más baratas. O sea, nos costaban menos todas las figuras. Y Hades salió más caras que las coetáneas que salieron junto a él. Entonces, claro, siempre una figura de un dios sale más cara. Igual que los dioses gemelos, ¿costaron menos? Sí, costaron menos. Pero, eh, costaban más que las figuras que, que, que había en la época. A lo mejor tú una figura en la época te la comprabas 50 euros y un, un dios te lo comprabas en 60-70, por ejemplo. Entonces, ahí es donde va la, la, la diferencia que me refiero yo. Si, si, si es Vamos. la más cara que ha salido, pero es que hoy en día todas las figuras se han disparado, porque ahí tú ves el niño de papillón que sale un pastón. Yune salió cara. O sea, son figuras que han salido más caras que las antecesoras. O sea, tú no puedes comprar el precio, por ejemplo, de Marin con el precio de Yune. Es incomparable. Y lo mismo te digo, o sea, el, el precio de, de Ades no se puede comparar realmente con el de Atenea, o sea, son más altos que sus compañeras, y es lo único que se puede decir de ellas, o sea, son más caras, si tú te compras el, eh, cualquiera de los divinos en reedición son 7.000 y pico yenes, te compras la Atenea son 10.000, pues esto era lo mismo, o sea, lo, los otros te los estabas comprando por Vamos, a lo mejor... Todo el, rollo que nos estás, todo el rollo que nos estás contando es que cada figura que representa una deidad, lo que diciendo, o sea, la media de lo la, la me refiero, Lo que me refiero es eh, cada una en su época, porque sí, si es verdad que es la más cara, pero cada una en su época. Sí, sí, sí, claro. claro. Eh, Pilar, tú estabas comentando algo de una, falta en, una falda eh, sí, en PVC. No, no, no sé lo historias? que estaba comentando Juan, de que la falda no sabía si era en plástico o algo, y creo que, que va a ser la falda en PVC, un plástico un poco más rígido. PVC. mejor PVC. perfecto no sé sí, si es pvc es tipo, mmm, tipo la armadura o sea si es un plástico entonces rígido yo no lo sabía por eso dije yo que creía que podía ser porque por las fotos tampoco te queda no, muy no, se claro, aprecia la, no se aprecia. los aprecia otros dicen que a lo mejor puede ser como del mismo material que el faldón que el faldón del de Fenrir de Fen sabes Sí, es lo que yo me refería, era el material gomoso, yo te decía, tipo el pelo demás, que son mm -hmm. materiales más blandos. Es que uno puede caer en la duda gomoso. por los cortes que tiene la falda al final. Uh -huh. O sea, que está también sí. eso que puede uno caer en, la, en esa duda. Yeah. Sí, es que no, tío, las fotos no te dejan bien claro no, no, no. qué material es. Entonces, como también tampoco tenemos esa gran información, pues no no podía y, y lamento no poder dar ser preciso en ese detalle. Uh -huh. Pero la lógica... Te dice que usan materiales blandos Pero puede ser que se, como, como es una pieza Bastante compleja Y realmente tiene que ayudar también a dar forma A las demás que elijan por un material Duro tipo PVC Para o que encaje con las también. piezas de, de la armadura uh -huh. es que Las dos opciones son válidas Bueno ¿Alguna cosa más que tengamos que destacar Sobre el evento? ¿O vamos ya concluyendo? El evento, solo decirlo del tema del World Sanctuary Tour que es el evento que estábamos comentando antes, el tema de la exposición y demás, que recorrerá, eh, si no me equivoco, son 10 eh, países durante 6 meses. Si alguien tiene alguna información más concreta que me corrija, pero la información que tengo yo es esa. Se pondrá pues, eso, una pequeña selección de figuras y demás, y como dije antes, en Hong Kong en Japón, en principio estará el Sagitario de Oro. En las demás todavía no se sabe. Yo quiero no la tenía. ¿Quién me la regaló? <risa> yo también. También. Palma, yo la quiero dos veces. La que yo llamaré la Barbie legendaria. Sí. Sí, con lo que cuesta ya puede serlo, niño. Oye, pues yo he puesto a pedir. Yo quiero que me regalen la armadura de oro. Anda, que os den por culo con la Tenea. Anda, que <risa> que me la regalen. Eh, Está ahí. No, yo quiero que me regalen la Tenea. Yo, quiero... no, no, yo, yo quiero... No, no, yo quiero que me regalen la armadura de oro. Ya sería más Cero, Ya Por lo que cuesta, ¿no? Bueno, pues nada más, vamos a dejar aquí, vamos a concluir el programa de esta semana con este mini especial dedicado al, a este décimo evento Tamasi que bueno, además que un evento fue un poco una campaña publicitaria a gran escala, de media hora de duración. De las figuras nuevas. Bueno, a gran escala tampoco, de media hora. De las figuras ¿eh? nuevas, punto. O sea, no fue mal Sí, sí, bueno, que fue... Fue un, un escaparate de media hora sobre estas nuevas figuras que están por venir y, y poco más. Destacar la figura de Atenea, destacar que de Omega han aparecido más figuras de las que nos esperábamos y bueno, poco más que, ah, sí. que, que tengamos así que, que reseñar. Que el evento, Dime. si alguien lo quiere ver, eh, los compañeros de Sencilla Fren, los subieron al YouTube, está disponible en la página de Universo Sencilla y en el blog mío sencilla.com.es para los que quieran pues eh, verlo, ¿no? Visionar el, el evento tal cual se emitió el pasado día 15. Déjalo también ahí como está, como nota. También está disponible en la página de Facebook de Sensei Friends Sí, evidentemente pues si lo hicieron ellos también evidentemente está ahí y también, si no me equivoco, eh, a través del Facebook de de, a ver si lo digo, de, ese de distribuciones se puede ver También otra versión distinta subida, o sea, del mismo evento, pero digamos que otra copia otra en, en, en otro sitio, en otro servidor. En otro sí. ángulo. el mismo evento lo que pasa que es otra otra copia, o sea, otra versión de... Pero digamos del mismo evento. Para que, digamos claro. que hay distintas plataformas donde podemos disfrutar el, del evento. Lo que pasa es que solo está mm, subtitulado algunos fragmentos al inglés y el resto pues está en japonés puro y duro. Así que si no saben japonés, pues tampoco so vais a ver gran... Grandes Total, novedades. Las figuras. También estará en YouTube seguramente Pero bueno No, que está en YouTube tío. YouTube lo subieron los compañeros de esencia frente evidentemente lo tienen en su página También lo tenemos en las páginas nuestras Y que, y que lo podéis ver incluso también en la propia plataforma Yo de ni lo he visto, no lo voy a ver Bueno, nada <ríe>